Bueno, para, para este comienzo del, del torneo eh, con mucha con mucha ansiedad, con muchas ganas, es una etapa importante para el club estar en un cuadrangular de, de semifinal de lo que es la Liga Sudamericana y, y bueno, hoy debutar contra contra el, el local que es Malvin y que tiene un gran plantel, creo que es clave, eh, tal vez no llegamos de la manera que, que hubiésemos deseado llegar, pero... Pero bueno, estos torneos cortos es el día a día, cómo está cada uno y, y tratar de dar lo máximo y sea lo minuto que sea dentro de la cancha para, para el equipo, ¿no? Eh, ojalá lo aprovechemos, eh, estar con, con la cabeza tranquila y, y como dije antes, estos torneos cortos es el día a día y, y cada, cada punto, cada minuto te puede dar la clasificación.